Agua que refracta, billones que escalonadas superponen su luz, doblada por el tiempo y el espacio, o tal vez sólo sigue su curso ante los caminos que la gravedad le ofrece. Agua que refracta los hilos de luz que se filtra en su densidad profunda y aún ahí la vida encuentra el camino. Y sólo ahí hay no inertes que pueden convertir el millonésimo de brillo en su alimento, y la mesa se sirve ante la oscuridad total, ante la densidad que comprimiría aún más el diamante, ante la soledad de su silencio, esperando depredar o ser depredado. Visiones que escalonadas ofrecen futuro, visiones que se escalonan en el presente, rescatando los mejores tintes y su color del pasado, Las agronías sin sacrificio solo debían ser acrónicas, aunque tu única danza sea creer en ti mismo. Agua que refracta trillones y trillones de brillos cada segundo, convirtiendo el alimento, el trifosfato de adenosina, que a la unidad de vida más pequeña le da eso, vida, haya pleonasmo o no, Densidad profunda que eclosionas en una fracción de segundo. Densidad profunda que doblas tu luz. O tal vez solo sigue su curso ante los caminos que tu centro de gravedad ofrece. Visiones que escalonadas superponen su luz, doblada por el tiempo y el espacio. Doblada por la sinapsis en tu mente doblada por la visión misma del pasado, del presente, del futuro. De ca